Hola, buen día, Juan, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. ¿Cómo、eh, agarra a la actividad teatral esta cuestión de la suspensión de algunos espectáculos públicos? A ver qué se ha decidido y en qué andan. Bueno, en principio, atentes a t e n t e s a toda la nueva información que va sucediendo, porque la realidad es que día a día,、eh, bueno, se van incorporando medidas y demás. En principio, bueno, ATTP es una sala más o menos. Íntima o chica,、eh, solo hay localidades para 100 personas, así que、eh, con el grupo de la comisión este, decidimos no suspender la función, ya que、Bien. es este, una obra que viene de, de La Plata, que está en gira, que, que por ahí genera demasiado movimiento、eh, traerla, así que la obra en principio sigue en pie. Lo que sí、eh, recomendamos como Por supuesto están recomendando desde las fuentes oficiales, este, bueno, si hay algún síntoma no concurrir,、eh, lavarse siempre bien las manos, no hacer demasiado contacto físico,、eh, como para seguir un poco este, aportando la, al cuidado y a la prevención. Está bien. Bueno, lo preguntaba a raíz de que, por ejemplo, tenemos conocimiento que la presentación que iba a haber de Teatro por la Memoria en el Salón Los Pioneros quedó suspendida. Esto, de paso, informamos. Pero volvamos a la TTP y contanos entonces cuál es la, la idea de este fin de semana. Bueno, la propuesta de este fin es una obra de, de circo, de clown, se puede decir. Es la compañía prematura que viene de La Plata. Está haciendo su g i r a p o r l a Patagonia. Y este fin de semana va a estar,、eh, bueno, hoy viernes en t o a i en la sala de recrearte, y mañana、eh, sábado estará en ATTP a las 21 horas.、Eh, ¿Qué más te puedo decir? Bueno, las reservas, esta vez、eh, se van a hacer al teléfono de la productora, así que agéndenselo, que no es el habitual, igualmente si llegan a llamar al habitual. Para hacer reservas de ATTP las vamos a atender y las vamos a tener en cuenta. Vamos a trasladar estos, estas solicitudes, pero en principio las reservas serían al 15402025, característica de Santa Rosa: 2954-1540-2025. Bien. La entrada sale 200 pesos y bueno, las reservas funcionan como siempre, ¿no? En, hasta 15 minutos antes.、Eh, Sostenemos la, la reserva y después ya se cae. Ruedenla, es verdad la, la、sí. obra que van a poner,、eh, q u es e de la compañía Prematura. Sí, es de la compañía Prematura, se llama Ruedenla, es una obra de, de circo, tiene humor, tiene técnica de clown, es apta para todo público.、Eh, bueno, y trata de un poco de, de tomar de las, de las cosas rutinarias y aburridas que le suceden a la. A las personas en la vida habitual o común,、eh, tomar esos aspectos que, que en principio parecen aburridos, sistemáticos, rutinarios, para hacerlos de ellos una otra forma de vida. Magali Gigena, perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Magali Gigena es parte de la ATTP que nos cuenta cada viernes cuál es la actividad prevista. Este fin de semana es el turno de Ruedenla. de la compañía prematura.